Capitán, gracias por atendernos. Buen día a usted y a la audiencia. Bueno, Capitán, novedades del fin de semana. Eh, sí, si se ha producido un robo, Carlos, que fue denunciado Ajá. a última hora del día de ayer. Eh, en circunstancia que una familia se ausentó durante unos días de su domicilio. Al regresar, constata que previo a haberle violentado una reja de una ventana trasera, le sostraron una computadora y un reproductor DVD. Ajá. Este hecho aconteció en la calle Yrigoyen al 3.160 aproximadamente y la damnificada fue la ciudadana Silvina Tenca Este hecho fue caracturado robo y se le dio intervención como de costumbre a la fiscalía local. Ajá. Esas son todas las novedades del fin de semana. Eso sería lo que ha surgido el fin de semana. Capitán, muchas gracias como siempre. ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego.